Antes de empezar con este video, quiero invitarlos a que escuchen una noche más de Juanqui La Diferencia Este es un artista que nos envía su música directamente desde Ponce, Puerto Rico Te voy a dejar un previo, pero tendrás como siempre el link del tema completo en la descripción Y sus redes sociales para que lo sigas Quiero una noche más Hablamos de un artista que no ha tenido pelos en la lengua para expresar su rechazo al presidente de Venezuela. Tenemos que hablar de Arcángel. Sobre cuando me regreso a Venezuela, si fuera por mí yo tuviera una casa y Lo que pasa es que me da cosa que mis hermanos venezolanos, tan trabajadores y luchadores que son, no tengan un buen lío. Luchan por su patria, luchan por su libertad y Maduro que me mame la cabeza de este bicho Y ponen esto en las redes sociales Y vienen y no dejan entrar al canga la Venezuela Pero está bien, porque yo confío en que mis hermanos venezolanos van a sacarle ese hijo de puta de ahí Maduro, Maduro A ver que, que el tipo este, el, el tipo es bruto, es un tipo bruto cabrón Arcángel publicó ciertos memes en su cuenta de Instagram justo en los días en los que ocurre una constituyente en ese país. Me voy a ir a la India, allá las vacas son sagradas. Yo me voy para Venezuela, allá los burros son presidentes. La persona no existe o el carnet fue anulado. Te seguirán pasando más cosas así por bruto. ¡Animal! Esta fue la reacción de Arcángel después de un video bastante gracioso de un incidente que le ocurrió el presidente Nicolás Maduro con su carnet de la patria. Vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria para que quede registrado que yo... Vine a votar y mi carnet de la parte quedó marcado para toda la vida que voté el día histórico de la constituyente el 30 de julio. Un artista que se suma apoyando a Venezuela Sorpresivamente es Cosculluela Cosculluela ha lanzado una canción titulada Un día La cual comenta que escribió Pensando en el pueblo de Venezuela y su lucha Cosculluela escribió El día que escribí este tema Ese mismo día lo grabé Ese mismo día por la tarde Grabamos el video en 15 minutos Todo de un cantazo Y es que muchas veces uno vive esperando Ese día que te llegue tu bendición Sin saber que la bendición la tienes ya Hoy y todos los días Otro día, otra oportunidad para hacer algo grande Algo de bien Está en ti decir hoy es el día Y no sabes todas las cosas que pueden pasar En un solo día Venezuela Los amo Los llevo en el corazón En un día se puso la cosa mala En un día se puede poner buena Este no es mi flow de tema Pero a la vez pienso Que no se puede inundar La música con tanta m negativa y yo me incluyo. A veces los artistas podemos utilizar esta herramienta que tenemos de llegar a las masas para intentar edificar mentes, no solo para nuestro beneficio económico, sino para motivar Venezuela. Este tema es para el mundo entero, pero en especial de mí para ustedes. Los amo, los extraño. Vamos para adelante que ya llegamos hasta aquí. Recuerda, no existe un problema más grande que Dios, pero si sí existe un Dios que es más grande que todos los problemas. Hay que tener fe. Dios los bendiga mucho. <risa> Botar las espinas Romper la rutina Que tú eres dueño de todo lo que alcance Y finalizamos con dos reacciones de dos grandes artistas A los problemas que se han visto últimamente en la carrera de Ozuna Estos son Nicky Jam y Daddy Yankee y eh, eh, Lo que digo es que hay que entender Somos seres humanos y cualquiera comete un error ¿Sí me entiendes? ¿Quién sabe lo que pasó? ¿Quién sabe qué le dijo ese tipo a él? Eh Quién sabe qué situación habrá pasado, pero obviamente no estoy justificando la violencia, sino que somos humanos, hay que, hay que hay, hay, que, hay que entender que los humanos cometemos errores. Yo les deseo lo mejor. Ahorita le envío un mensaje de, de aliento y que, que lo apoyo mucho y yo sé que va a salir de eso, todo se va a resolver. Yo no sé quién para juzgar. Yo no, yo no sirvo para, para, para ese asunto. Yo todo se lo dejo a papá Dios que juzga al ser humano. Yo lo que le puedo decir como amigo es que que siga hacia adelante, que se reenfoque, eh, que tiene mucho talento. No es el primer artista ni el último artista que, que puede estar en momentos de crisis. Eh, aprendemos de las crisis y nos movemos hacia adelante como seres humanos y nos ayudan a madurar en ocasiones muchos los errores. Tengo una gran comunicación con Ozuna y, como acabo de decir, eh, Ozuna no es el primer ni el último artista que en ocasiones se encuentra en momentos de crisis. Eh, en estos momentos es donde se crecen, o dejan de crecerse los artistas. Y yo sé que él tiene la capacidad de sobrepasar todos los límites mentales, porque lo conozco personalmente, un chamaquito que se ha criado fuertemente, eh, viene de la pobreza, viene de situaciones quizás mucho más graves de las que se encuentra, y las ha sobrepasado. No tengo duda que tenga el potencial de crecerse ante esta situación y que aprendemos. Si mis videos te gustan o te han sido útiles en algún momento, quisiera por favor pedirte que le dieras like a mi nueva página de Facebook Voy a empezar a publicar noticias, información, previos, de todo por allá también Así que te dejo el enlace en la descripción No siendo más, muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima